Vamos a charlar con María Rodríguez, que es eh, vecina del barrio El Progreso, que ya está allí en el merendero comedor Abuelo Juan. Así que, bueno, la queríamos saludar. Mari, ¿cómo estás? Hola, buen día, corazón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá estamos siempre. Es, eh, es lindo charlar con vos, eh, Mari. Tenés una energía muy linda. Ay, muchas gracias. <risa> bueno, bueno. Eh, contanos, eh, sabemos que seguís trabajando, estás allí en el merendero el Abuelo Juan, también estás en el merendero Nueva Vida, ¿cierto? Sí, estoy trabajando acá en el, en el Abuelo Juan y también en Nueva Vida, que, que hay mucha más necesidad que acá también hay necesidad, pero allá hay mucho más. Bien, sabemos que, bueno, eh, el, el tema de la, de la necesidad esto, que, bueno, hay ahora merenderos, hay comedores, que gente como, como vos, vecinos, vecinas, que se encargan de la comida y es sumamente necesario los elementos, ¿no?, más allá de la fruta, verdura y demás, una cocina. Ahora están necesitando una cocina, Mari. Sí, mirá, la, la semana pasada se le iba roto la heladera Uh -huh. eh, no teníamos heladera para la leche los chicos, así que empecé a buscar, a buscar hasta que conseguimos una heladera y ahora estamos necesitando una cocina porque las, el, el sábado trabajé, uh -huh. estaba cocinando los nenes y se, se una explosión y se rompió la cocina. Ay, no. Estamos necesitando urgente una cocina que eh, alguien que pueda, que no la necesite y la pueda donar, nos vendría al pelo. Otra que también corremos viejo, yo y los chicos también porque claro. estoy cocinando movimiento cuando los chicos están haciendo la leche. Usted eh, tampoco leche, entonces yo le hago le lavo tortafita, molde, pizza, un montón de cosas y los paso decir, y se hacen los morimos de nieve. No, qué miedo. Hay que tener cuidado con esas cosas. Eh, Mari, eh, recordamos que ustedes en el barrio no tienen gas, o sea que tiene que ser una cocina que sea adaptable a la garrafa. Claro, no, no, no, ningún ni en este barrio, por eso ni el barrio de Llanos Vida no hay gas. Uh -huh. Estamos manteniendo con garrafas. Ajá. Bueno, sí. entonces que una cocina que eh, esté en condiciones, que tenga que pueda tener horno también, porque bueno, sabemos de que el tema de las pizzas, también en la comida, ustedes necesitan que, que, que el horno funcione, ¿no? Sí, sí, tiene que ser la persona que nos done la cocina que, que esté en orden, que podamos hacer bien las cuatro hornallas, el horno para que no haya peligro, porque es eh, el horno es lo que más necesitamos nosotros, porque hacemos lo, como los pan caseros, la, las pizzas y cositas caseras eh, al horno que le hacemos los nenes. Bien. Si eh, tiene alguien en una cocina en condiciones, bienvenido sea para nosotros. Buenísimo, Mari. Bueno, queríamos eh, eso, contarle a nuestra audiencia, oyentes que están sí, sí. por ahí, que si tienen alguna cocina para donar. Recordamos, Mari, Cuántos son los las familias que asisten los diferentes barrios? ¿Tenés más o menos el cálculo? No, mirá, eh, como allá hay muchas, y es muy poco el tiempo que estoy trabajando ahí, no estoy bien, Ajá, eh, bien. informada. Pero que hay muchas, hay, mucha. hay chicos sí. Son casi 60 chicos, así que mm. te imaginas la familia que hay. La es numerosa, entonces la que más tiene son ocho o nueve. Claro. Y de... Entonces son bastante, la familia que hay también bastante los chicos. Claro, y deben usar bastante la garrafa también, no les debe durar mucho más. Y en semana como si se cocina todos los días, hace todos los días y tres garrafas. Claro, y sí. Si... Y la garrafa también, casi dos mil pesos la garrafa. Mm, carísimo. Es De... carísima, claro, porque ¿sabés lo que pasa? Es que las, las cocinas que tenemos no andan bien, entonces pierde mucho gas. Y por eso se está, ¿cómo ¿no se llama? Se está gastando mucho. Claro. Bueno, Mari, entonces cualquier cosa, si tenemos alguna cocina para donar, ¿nos comunicamos con vos? Sí, estoy sí, conmigo, ahí está el flyer donde está mi número. Y también te, te quería decir que estamos buscando padrino para el... Para los merenderos, Ajá. para para comprar los eh, es útiles y las cosas de los chicos, todos necesitamos que viste que está escolar, más para darle las meriendas y todas esas cosas. Y, si alguien quiere ser padrino del abuelo Juan y Nueva Vida, yo te puedo pasar, eh, porque ahora cambiamos, pues, antes era la, la abuela Claudia, ahora le cambiamos el nombre, como la, la, la señora que no está, entonces le cambiamos otro nombre. Yo te puedo mandar... Ahí dice el nombre, en el frío dice el nombre de, del merendero. Ajá, bueno. Y si algún padrino se quiere copar con nosotros, que se comuniquen conmigo y, o se comuniquen con alguien del de, de MT que ve si more ellos ya saben más, están más pendientes a eso, eh, es mil, dos mil pesos por mes, lo que pueda cien pesos, no sé, lo que sea, todo suma, todo suma. Si alguien puede... Para ser padrino de nuestros merenderos, bienvenido sea. Bueno, se busca padrino, madrina, entonces. Sí. Eh, el merendero transformando futuros. Sí, ese más. Eh, así que, bueno, se pueden comunicar al 2920-58-7229, entonces. Para, sí. Por ahí si tienen alguna cocina o si quieren ser madrinas o padrinos. Eh, pueden sí. ser varios también, ¿o no? No, no, no, no, sí, eso es lo que decía, sí. bueno, esa plata que se junta es para los dos merinderos, no solamente para uno, bueno. o sea, es para los dos, se comparte las cosas que nosotros tenemos acá, es compartido para allá también. Buenísimo. Mari, te mandamos un abrazo gigante y un abrazo a los barrios El Progreso, al barrio Nueva Vida también. Y, y a esto que, que ustedes hacen de una forma muy amorosa también eh, Felicitaciones Mari por eso Muchísima, Abrazo grande y hasta siempre y Muchísimas gracias a vos que siempre estás pendiente de nuestros merenderos Y también ya sos de la familia de no, nuestros gracias, merenderos Mari. Un millón de gracias y muchas gracias a la gente Que yo sé que la gente siempre pone su granito de arena para cada merendero También esa gente muchísimas gracias Y es la persona más humilde y la que más tenemos con donaciones Es verdad. Sí, sí. Muchísimas gracias, Cali, um, por todo y ojalá pudiéramos conseguir una cocina punto. Yo, por ejemplo, hoy cocino las quesitas que hay en mi casa la llevo, claro. la quizá se las llevo hecha para allá para darle los niños. Claro. María, abrazo grande entonces. Sí, muchísimo y las quiero muchísimo. Muchas gracias por todo. Nosotros también. Gracias. María Rodríguez, María Rodríguez, entonces en los micrófonos del asiento 3.9